Buenos días, Irak. This to you. Para good hacerte más suave este momento tan duro. Buenos días, Irak. Buenos días, Irak Buenos días, muchachos. La guerra terminó. Ahora hay que reconstruir todo lo que destrozamos. Kuwait ha quedado arrasada, sin luz, sin agua, con sus calles y caminos destruidos, sin ómnibus ni trenes. ¿Quién puede vivir y trabajar en un lugar así? Only Argentines. Solo argentinos. Yes, people who Seres acostumbrados a vivir entre ruinas. Proceso de reorganización de Kuwait Un aporte argentino Para una mejor calidad de vida Bueno, esta es la maqueta de nuevo diseño urbano ¿eh? Pueden ver por acá, dos autopistas sin terminar ¿eh? Esta es la zona inundable de la ciudad Por aquí, fábricas inactivas o cerradas O abandonadas, pueden elegir Aquí villas de emergencia, patéticas. ¿eh? Por los carenciados no se hagan problemas, que los aportamos nosotros. Ahora si nos vamos a este. Fortaleciendo la seguridad y el orden para que nadie como Hussein vuelva a atreverse. una las Y sale con jamón. de No me juego con el asunto. Su comisario pati, das fisur telequimisan. Al acaboreña sin bus se giletva. Autostereo, Abdel Jesum, ingeniero, bándala. Para que el pueblo sea guiado por dirigentes que hablen claro. Comanderos, comanderos, alma, calma. A escuchar las palabras de la grandes ideólogos, comandero, luz divina de la. Ibrahim Alameya, Luis Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, la Secretaría de Trabajo de Kuwait. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país, si no nos sacamos de este país adelante. Nuevo, <tose> Proceso de reorganización de Kuwait. Aporte a argentino. Hemos aceptado a contratistas y empresas de servicio argentinas con una sola condición: que no hagan las cosas como si fuera para su país. una oportunidad a los argentinos obreros, técnicos intelectuales y científicos todos se tuvieron que ir de su país para lograr sus objetivos ellos quieren reconstruir un país y no pueden hacerlo en la Argentina